la Radio Puente Alto, tenemos el gusto de compartir con ustedes la verdad, una alternativa junto a su gran amigo Claudio Rojas que nos acompaña una vez más con interesantes temas de conversación, la contingencia y lo que tú quieres saber si quieres abrir su, tu mente, sigue escuchando el programa, la verdad, una alternativa si no, cambia la radio ahora Claudio Rojas te acompaña a esta hora Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué alegría estar acá, te estaba diciendo. Qué alegría, queridos auditores, estar nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Aquí estamos felices con una montaña asoleada, preciosa. ¿Ah? Eh, hace, en invierno no podíamos no veíamos esto, ¿cierto? Es maravilloso estar aquí. Bueno, eh, vamos a continuar un poco con las temáticas que estábamos hablando la semana pasada, porque no las alcanzamos a terminar digamos, y bueno, Eh, y, y quedaron muchas cosas en el tintero. Pero tam, pero no puedo dejar de, de mencionar algunas cosas que están pasando en Chile, en nuestro país, eh, tan agitado en estos días, ¿no? Hace 50 días ya que estamos con una agitación extrema y que no es única y exclusiva de nuestro país. Eh, hay muchos países que están viviendo este caos Y aprovecho de, de mencionar, por ejemplo, eh, la situación que hay en Hong Kong, que está realmente muy muy grave. Y, y ahí está la posibilidad cierta, porque ustedes saben de una guerra comercial brutal que existe entre Estados Unidos y China, que se ha ido agudizando cada vez más por la soberbia de sus gobernantes, ambos dos. ¿Cuál de los dos más soberbios? Entonces hoy día por ejemplo eh, digamos antes de ayer el gobierno chino prohibió a, a, a, a Estados Unidos bueno esto, china es una superpotencia y se puede darse lujo a, que, que ocupara los puertos de Hong Kong ese esa medida creo que eso y Estados Unidos no sé cómo reaccionar pero Estados Unidos ya fue echado del mar de China porque tenía llevaba siempre su flota de portaaviones para allá amedrentar y para presionar. Estados Unidos quiere hacer cualquier cosa para evitar que China lo sobrepase, ya está a punto de sobrepasarlo económicamente como y transformarse en la primera potencia del mundo, económica. Entonces, esa desesperación de Estados Unidos, no sé a dónde puede llegar, pero la, la inminente posibilidad de guerra está. Creo que está más cerca que nunca y, y Estados Unidos lamentablemente, queridos auditores no puede vivir sin guerra de su historia independiente, solamente 14 de los 200 y tantos años de independencia ha estado sin guerra, el resto de la vida siempre ha estado en guerra y la principal industria que mueve la economía norteamericana es la industria de armas entonces saque usted sus propias conclusiones bueno, eh, pero ese es un tema para otro programa, ahora vamos a Nos venimos al, al país Algunas cositas que han pasado Por ejemplo, Karim Chaguán Concejal de Renovación Nacional Fue detenido por saqueos Víctor Sandoval, asesor de Chile Vamos Fue pillado saqueando Carabineros con gendarme Organizan saqueos entregando salvoconducto En toque de queda Militares queman el sodimac El enemigo poderoso Eso que estoy diciendo Yo te, tengo los respaldos y los videos para decirlo ¿eh? Si no, no lo diría Créame, no lo diría. Eh, no, yo no hablo por las cosas que dicen, ¿ya? o lo que se dice. Si no lo estoy viendo, o si no tengo la, la, una buena fuente para decirlo, no lo no, simplemente no lo digo. Entonces, a raíz de todo esto, hay unas noticias aquí. El equipo de corroboración de CNN Chile contrastó con expertos constitucionalistas sobre la posibilidad de una especie de permiso para saquear a raíz de un video en que se ve a un funcionario de carabineros permitiendo un saqueo una serie de registros captados durante el estado de emergencia que se mantiene en varias regiones del país han mostrado lo que denominan saqueos autorizados esta noticia la verdad que salió hace poco pero es de hechos acontecidos hace algunos días atrás, no son acontecidos ayer ni anteayer pero ahora están saliendo cosas a la luz que no las sabíamos unas decía que en varias regiones ha mostrado lo que denominan saqueos autorizados, instancias en que miembros de carabineros y está el video aquí, yo lo tengo eh, si alguien me lo pide se lo mando de la prensa Opal instancias en que miembros de carabineros estarían permitiendo las entradas de personas a supermercados para robar mercadería el más evidente y con más de 12.000 reproducciones es el que captó el usuario de Twitter de twitter Miguel Carrizo usted sabe que vivía los celulares todos somos reporteros. En menos de un minuto el video del hombre registró como vecinos se alejaban de un mayorista 10 con las manos cargadas. El video completo fue difundido por Prensaopal y muestra un funcionario de carabineros explicando que en la mañana del día siguiente podrían volver para continuar sacando artículos, o sea, es un saqueo programado, es una cosa insólita. Toda la campaña del terror auspiciada por los medios en cuanto a los saqueos no es más que una estrategia para desvirtuar las movilizaciones y el descontento social. El saqueo que era saqueo, ahora hay tiempo para mañana y venir al día siguiente. Dice que en la mañana va a poder seguir sacando cosas ya. Por ahora no porque ahí queda, entonces lo que menos hay que respetarlo. sería absolutamente ilegal consultado por CNN el abogado Sebastián Zárate fue categórico al señalar que no pueden existir saqueos autorizados por supuesto que no aunque sea carabinero que lo autorice es absolutamente ilegal porque va contra la constitución y las leyes pues uno de los derechos establecidos en la constitución es el de propiedad y no se ve afectado por el estado de excepción imperante Bueno, no quiero profundizar más en este tema para no eh, diluirnos. Pero lo que quiero eh, tratar de, de subrayar es que en este momento, cuando las movilizaciones llevan 50 días, y que evidentemente hay un desgaste natural, porque es natural, la gente está cansada de tanta movilización y tiende a desmovilizarse un poco. Pero... Esto de los saqueos es algo, una campaña que nosotros desde el principio, desde el principio lo mencionamos como una me algo que el gobierno promueve el vandalismo, como una forma de buscar seguridad, eh, medidas represivas y control militar. Un gobierno que tiene el 4,6% de aprobación, no tiene otra manera... No tiene otra manera de, de sustentarse en el poder. Es insólito. Todos los países del mundo han hecho comentarios respecto de la popularidad del señor Piñera y que no entienden cómo todavía está ahí en el poder. La única explicación la dimos también nosotros en los primeros programas cuando hablamos que detrás de esto estaba el Comando Sur, el fuerte aguayo que hay en Cuncón, una, una base militar y la embajada de Estados Unidos, que está a, apoyando esto. Ningún gobierno sin el apoyo norteamericano se habría se habría sustentado, no habría podido sustentarse. Y lo confirma, lo que yo estoy diciendo lo confirma, ayer, antes de ayer lo dijo Mike Pompeo. Vamos a apoyar a todos los gobiernos eh, latinoamericanos, para que los, las movilizaciones no se transformen en caos social no me acuerdo exactamente lo que dijo pero era eso, aproximadamente eso búsquenlo, está en la noticia pongan en el buscador Mike Pompeo y, y aparece al tiro lo que dijo entonces eh, está Estados Unidos detrás de esto por eso es que el gobierno no ha caído si no habría caído hace rato eso no me cabe ninguna duda la situación es <risa> y para terminar, digamos, del tema y entrar en, el, en los temas que vamos a hablar el día como dijo muy bien Gabriel Salazar en una entrevista que le hizo al periodista Fernando Paulsen cuando la clase política está en peligro se une en contra del movimiento social y la ciudadanía nosotros deberíamos unirnos contra el parlamento en forma especial ahí estaría nuestra fuerza ante un gobierno inerte que no tiene sentimientos ni ética ni nada y que solo sabe reprimir engañar y repetir siempre lo mismo como si fuera un muñeco a pilas con una grabación inserta dentro de él al principio de las movilizaciones los parlamentarios se llenaron de miedo porque sabían en su fuero interno que ellos también era responsable de lo que estaba pasando entonces, como nadie los tocó se empezaron a recomponer, a juntarse, a empoderarse y tal como lo dijo Salazar, se unieron como élite política culminando con el acuerdo del 15 de noviembre a espaldas del pueblo con el único objetivo de blindar al gobierno y a ellos mismos tratando de convencer a los más ingenuos que de alguna manera se recoge la demanda popular Hoy definitivamente están en contra del pueblo y avalando proyectos de leyes de un gobierno que tiene un 4,6% de aprobación, algo que no resiste análisis. Entonces, creemos que hay que funarlos a todos. Esto da resultados, ya los hizo la plataforma Chile Mejor Sin TLC, para que tengan miedo, porque ellos tienen pánico de no ser reelectos. Le tienen miedo al pueblo. Esa es la invitación que nosotros hacemos como una forma de manifestarse. El, al gobierno es inerte, inmune. Hay que atacar a los parlamentarios si queremos conseguir algo. Creo que esa es la por ahí tiene que ir la cosa. Bueno, eh, sí, sí, eh, antes hacemos una pausa... So Bueno, eh, estamos de vuelta y vamos con el, el audio que tenemos de Antimafia. Ah, ya. Ok, bueno. Eh, vamos con el audio. Buenas noches, audiencia de Radio FM 107.5 Puente Alto. Audiencia de la Verdad, una alternativa. Cecilia, María Cecilia, Claudio, buenas noches. Un gusto muy grande estar junto a ustedes y junto a la audiencia a pesar de la distancia. Sé que mañana está prevista la realización de la Marcha de la Esperanza en Chile a las 5 de la tarde, en la Plaza de la Dignidad y en todas las plazas del territorio chileno. Sabemos que Unidad Nacional rechaza de lleno la aprobación de agenda represiva y hace un llamado a frenar su tramitación. Una agenda represiva que lamentablemente vio la luz verde ayer 4 de diciembre en la Cámara de Diputados y luego eh, luz verde en la Cámara de Senadores. Las gestiones para evitar la aprobación entonces habrían quedado en la nada y tenemos como resultado la aprobación definitiva de esta agenda re represiva, denigrante, vergonzosa de un gobierno turístico. Eh, ...típicamente autoritario, fascista, como el de Sebastián Piñera. Sabemos también que en Francia se llevó a cabo, y en estos momentos... ...se lleva a cabo una huelga general de proporciones, la más importante... ...desde 1995, oportunidad en que se dio punto final al gobierno de Alain Juppé... ...y su proyecto de modernización neoliberal. Obviamente la gran huelga general de este mes de diciembre de 2019... Estuvo precedida por una multitudinaria manifestación que, naturalmente, y no podía ser de otra manera, viniendo del gobierno francés, fue reprimida brutalmente con palos, gases y balas de goma, y las imágenes de los medios internacionales son elocuentes, al menos desde el fenómeno que salió a la luz del mundo, el fenómeno de los chalecos amarillos, y hasta la fecha Francia mantiene esa efervescencia, que es preocupante. En Europa, en Francia, entonces, en diferentes puntos del planeta, las movilizaciones sociales se vienen dando vertiginosamente porque los embates de los neoliberalismos, los fascismos y los autoritarismos están a la orden del día. Y seguimos nombrando países, y no terminaríamos nunca quizás. En Colombia hay previstas nuevas movilizaciones y en Bolivia el panorama no es nada alentador los golpistas amenazan la libertad de expresión, reprimen. La Iglesia Católica se constituye en una en un integrante más del golpe del 10 de noviembre pasado eh, y sobre todo cuando Janine Áñez se autoproclama presidenta eh, con una Biblia en la mano y el mensaje entonces de la Iglesia Católica es muy claro y contulento, inclusive con la posición ya pública de Camacho, este santacruceño empresario de extrema derecha de ultraderecha, que ha tomado la posta de la de la oposición junto con el otro opositor natural que fue y es eh, Carlos Mesa, ex presidente. Pero Bolivia ahora está a merced del terrorismo de Estado, eso son resumidas una situación que no podemos poner en el olvido. Y un grupo de activistas de derechos humanos argentinos llegó a Bolivia, por ejemplo, en las últimas en los últimos días para monitorear las violaciones de derechos humanos a poco de los hechos en Sencata, donde se reprimió a puro balazo desde tierra por tropas especiales y desde el aire, desde helicópteros. Este grupo fue amedrentado y perseguido y no obstante se levantaron testimonios entre víctimas y este informe fue dado a conocer al mundo y será entregado a organismos internacionales. Audiencia de Puente Alto, audiencia de la verdad, una alternativa. Solo con América Latina estaríamos horas reseñando los desastres humanos de este 2019. América Latina se desangra, ya lo dijimos, y de las revueltas y de todo lo que se vive ahora, literalmente lo que está emergiendo es una revolución. Una revolución compartida de los pueblos de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Haití. Una revolución que se está extendiendo y que es una forma tenaz de resistencia a un neoliberalismo rector de políticas opresoras y que en la expresión popular, los derechos y las libertades. Y es la base de toda esta movilización social que se ha extendido y se extiende, y se extiende día a día en América Latina. Se extiende la resistencia, porque es verdaderamente urgente resistir a todos estos eh, fenómenos realmente contraproducentes, hay que resistir a capa y espada. Amigos de Puente Alto, amigos de La Verdad Una Alternativa, ha sido este el informe, una breve reseña de los acontecimientos mundiales que están estrechamente ligados y que nosotros tenemos que observar y observar muy bien para darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo con los gobernantes, con las democracias que a veces tendrán Eh, nos lleva a pensar que las democracias ya no son verdaderamente tan brillantes y tan excelsas como suponíamos entonces este ha sido el informe desde la redacción de Antimafia 2000 de Montevideo, Uruguay les habló Jorge Almendras Bueno, estamos de vuelta eh, con el informe muy completo del periodista uruguayo Jorge Almendras vamos a, ahora a Continuar con el tema que estábamos hablando la semana pasada Respecto de Dios y la ciencia Y habíamos quedado con algunas cosas pendientes para comentar con ustedes eh, Algo les habíamos mencionado de esto, pero como quedó inconcluso se lo repito Re El reconocido científico Michio Kaku Sorprende con el hallazgo de evidencia irrefutable Él dice, Dios sí existe Él es el Einstein de nuestra época una de las eminencias más respetadas de la física cuántica asegura que existe una fuerza desconocida que lo gobierna todo. El físico teórico norteamericano Michio Kaku afirma haber creado una teoría que puede apuntar a la existencia de Dios. Kaku dice haber encontrado evidencia de, él de que la acción de una fuerza lo gobierna todo. Estamos en un mundo hecho por reglas creadas por una inteligencia he llegado a la conclusión de que estamos en un mundo hecho por reglas creadas por una inteligencia no muy diferente de su juego de ordenador favorito, por supuesto más complejo e impensable. Agrega que el comportamiento de la materia a escala subatómica, o sea, más pequeña que el átomo, afectado por el semirradio primitivo de taquiones, un diminuto punto en el espacio por primera vez en la historia, totalmente libre de cualquier influencia del universo, la materia, la fuerza o la ley se percibe de una forma inédita el caos absoluto créeme, todo lo que llamamos azar hoy no tendrá más sentido para mí está claro que estamos en un plano regido por reglas creadas y no determinadas por azares universales hoy día estamos viviendo un tiempo en que estamos llegando a Dios por todos lados llegamos por un lado por la fe eh llegamos por la ciencia también. Y estamos llegando a Dios por a través Ya lo vamos a conversar más adelante. Ángel te mando una sonora. Sí. Por supuesto. Bueno, muchas gracias acá en estudio 2, Claudio. Ángel Rivera dice que interesante este programa aborda diferentes temáticas, aunque no estoy de acuerdo con todo lo que dice el señor lo que los temas científicos y cuando une ciencia con religión me llama tremendamente la atención porque son las mismas preguntas que me he hecho si Dios es el gran creador del universo y si es todopoderoso, ¿por qué me permite el dolor y el sufrimiento? si so, en teoría deberíamos ser perfectos, ¿no? Efectivamente querido auditor el... dios nos permite Dios permite el dolor y el mal porque es parte de nuestra enseñanza el objetivo de nosotros es la evolución, el autoconocimiento para llegar por nuestro propio discernimiento y libre albedrío que Dios nos da a tomar la elección de seguir la voluntad de Dios no nos impone Dios nada Dios no va a impedir que yo acuchille a alguien, no me va a partir con un rayo la, el brazo Yo voy a tener que pagar las consecuencias de mis actos a lo largo de los milenios para que finalmente, después de muchos, de pagar todas mis deudas, yo libremente, con mi alma eh, ya en paz, tome la opción de hacer lo correcto, de tomar el camino de Dios. Dios no, no, no nos impone nada, Son las iglesias, las religiones las que imponen, Dios nos deja libres. Dios nos nos da enseñanzas. Dios nos da profecías que son advertencias de comportamiento, pero no nos impone nada, no nos Porque de esa manera libre con la libre elección es la única manera que con nuestra eh, libre elección podamos evolucionar. Si no se impusiera nada, nos quedaríamos... Si nos impusiera las cosas, no devoluceníamos nunca. Nunca podríamos corregir nuestros errores. Nosotros pagamos acá nuestras deudas, que contraímos acá. Entonces, todos los pecados, los errores que yo he cometido en esta vida, los voy a pagar seguramente en las vidas sucesivas. Y yo mismo, con la sabiduría de mi conciencia superior que todos tenemos, cuando no estamos en la carne, hacemos las elecciones y tomamos la vida más adecuada para aprender lo que nosotros necesitamos aprender. Y eso lo sabemos cuando estamos allá sin el cuerpo y con la sabiduría de Dios en nuestra conciencia superior, que no es es de todos nosotros. Todos tenemos ese esa esa posibilidad. Cuando venimos a la carne la visión que tenemos de la vida es, es es muy limitada. Vemos una parte y venimos a aprender el curso que tenemos que seguir para pagar esa deuda. Pero nuestras elecciones son las que nos hacen evolucionar. Y si nosotros elegimos seguir el camino correcto, elegimos ayudar al prójimo, elegimos ayudar al que tenemos cerca, elegimos no ayudar en no la vida material digamos sino que una vida más bien espiritual pero no desde el punto de vista religioso sino desde el punto de vista de servir al prójimo, a los demás a quien pueda servir cada vez que pueda dentro de mis posibilidades ahí estoy sirviendo a Dios y estoy haciendo su voluntad y de esa manera algún día voy a estar muy cercano a Él y no voy a necesitar el cuerpo el cuerpo de carne es un vehículo solamente para estar acá manifestado pero no es el objetivo, este cuerpo no es un vehículo, solamente eso. ¿Sí? Carolina, qué interesante lo que habla este señor, me llama profundamente la atención y me hace pensar. Eh, dice, y si Dios fuera un realmente un extraterrestre perteneciente a una raza evolucionada millones de años más que la nuestra, ¿cómo podríamos determinar eso? Y entonces... Si un día se cayeran todas las religiones a pedazos partiendo por la iglesia católica, ¿en quién verdaderamente creeríamos? Querida auditora, mire, eh Dios es, es la inteligencia cósmica universal, es la causa primera, es la par, es la está en todas las partículas de cada uno de los de lo que hay en en el universo conocible y en el en el visible y en el invisible. Por lo tanto, mal podría ser un extraterrestre. Es mucho más que un extraterrestre. Eh, eh, eh. Los extraterrestres evolucionadísimos están todos al servicio de Dios. A esa inteligencia que no tiene forma ni... ni Es una inteligencia universal. Es lo más elevado que existe. Y, y Dios no tiene nada que ver con las religiones. Porque todas las religiones no están cerca de Dios. Todas las religiones no sirven a Dios. Ninguna religión está con Dios. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, lo dice una sentencia bíblica del Nuevo Testamento. Entonces, las religiones que, que nosotros nos tenen, nos han inculcado, que son el único la única ventana hacia Dios, olvídese, sáquese eso de la cabeza. Yo conozco personas ateas que no creen en Dios y sin embargo tienen un sentido de justicia, un sentido de, de ser justicia, correctos de ser honestos esas personas están mucho más cerca de Dios que cualquier persona que ande rezando y, y yendo a, a los templos entonces Dios no tiene que ver con las religiones hoy día todas las religiones están en contra de Dios, no hacen su voluntad porque si la hicieran no, no veríamos lo que vemos no hay ninguna religión que esté con Dios en este momento. Entonces, sáquese usted de la idea de las religiones con Dios. Nosotros no necesitamos ninguna religión para comunicarnos con Dios. Ni usted ni yo. Podemos hacerlo directamente. Haciendo su voluntad, buscando el silencio. Si usted está en la cima de una montaña, en un valle, ¿acaso no se siente cercano a Dios? Esa inmensidad en la naturaleza, esa belleza abismante, abrumadora, que nos hace... Casi nos sobrecoge, no nos quita la respiración. ¿Acaso no nos siente cercana a Dios cuando ve una cosa así? Un paisaje espectacular que sabe que no es sobrehumana Nosotros podemos desconectarnos con Dios. No necesitamos a ir a un templo por ningún motivo. Entonces, los extraterrestres sirven a la voluntad de Dios. Muy evolucionados, pero no son Dios. Bueno, entonces estábamos con decía yo que algunos grandes científicos han hecho un comentario y y lo menciono porque son opiniones eh, digamos importantes, no son cualquier persona, son Albert Einstein dijo a través del universo incomprensible se manifiesta una inteligencia superior infinita. Charles Darwin, Darwin, que siempre decían que no que estaba en contra de Dios por la teoría evolucionista dice, jamás he negado a la existencia de Dios el argumento máximo de la existencia de Dios me parece que es la imposibilidad de mostrar y comprender que el universo inmenso, sublime de sobre toda medida y el hombre hayan sido frutos del azar Nicolás Copérnico quien vive en íntimo contacto con el orden más consumado y la sabiduría divina no se sentirá estimulado a las aspiraciones más sublimes quien no adorará al arquitecto de todas estas cosas el arquitecto evidentemente es Dios. Mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros, especialmente al mayor de todos ellos, que es Dios, dice Tomás alba Edison, son puros científicos destacadísimos. Bernard von Braun, el, el padre de, la, de, la, de los cohetes, el alemán que se lo robaron los norteamericanos, Por encima de todo está la gloria de Dios, que creó el gran universo, que el hombre y la ciencia van escudriñando e investigando día tras día en profunda adoración. Newton, Isaac Newton, lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un inmenso océano. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido salir sino del plan de un ser omnisciente y omnipotente. Schrödinger, premio Nobel de Física, creador de la mecánica ondulatoria. La obra maestra más fina es la hecha por Dios según los principios de la mecánica cuántica. Johannes Kepler, si Dios es grande, grande es su poder, grande es su sabiduría. Alabadles cielos y tierra, mi Señor y mi Creador. La magnificencia de tus obras quisiera yo anunciarla a los hombres en la medida en que mi limitada inteligencia pueda comprenderla. Estos son grandes sabios, hombres inteligentísimos. Sin embargo, ante Dios, ustedes ven, pues se arrodillan. Entonces, no son no son religiosos los que estaban hablando, son científicos, pero científicos que por la vía científica se han acercado al deslinde que limita la ciencia con Dios, que en realidad no, no hay límite, está todo relacionado. Somos nosotros, los hombres, los que ponemos límites los que separamos las cosas. Bueno, el primer gran interrogante tiene que ver con lo bien regulado que está el cosmos. En efecto, ¿por qué está regido por leyes físicas de carácter inmutable y constantes naturales que resultan ideales para la vida de la Tierra? Antes que nada, ¿qué quiere decir bien regulado? Tomemos por caso la intensidad de las fuerzas físicas fundamentales, el electromagnetismo, la gravedad, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil, las cuatro actúan sobre los objetos del universo y están ajustadas y equilibradas con tanta precisión que el menor cambio acabaría con la vida existente. El físico John Polkingorn, que trabajó en la Universidad de Cambridge, llegó a esta conclusión al comprender que las leyes de la naturaleza deben estar ajustadas con extraordinaria precisión para que exista el mundo visible. Surge con fuerza en nuestro interior la idea de que este no se originó por casualidad, sino con una finalidad. Lo dice un científico. Otro físico australiano, Paul Davis, sucribe la misma opinión. No cabe duda de que muchos científicos se oponen temporalmente, temperamentalmente, perdón, desdellan la idea de que puede existir un dios, o inclusive un sustrato o principio creativo impersonalmente. Personalmente no comparto su desdén. No puedo creer que nuestra existencia en el universo sea un mero capricho del destino, un destello fortuito en el drama gran del gran cosmos. Otra interrogante la plantea la inmensa complejidad del mundo que nos rodea. Es de sentido común. Cuanto más complicado es algo, menos probable es que se haya surgido por casualidad. Veamos un ejemplo. Para que se forme una molécula de ADN, unidad esencial de la vida tiene que sucederse con precisión múltiples reacciones químicas hace tres decenios el doctor frank salisbury de la universidad del estado de utah calculó que la aparición espontánea de la molécula básica de adn, ADN contaba con unas posibilidades tan infim que cabía calificarla de imposibilidad matemática o sea no es posible y una molécula de ADN ha sido producto del azar. Según las teorías evolucionistas, los organismos fueron reproduciéndose al, al tiempo que se hacían más intrincados, pero en algún punto la hembra de ciertas especies tuvo que haber desarrollado células reproductivas que requerían la fertilización por parte de las células complementarias del macho. Además, a fin de transmitir su, a su descendencia el número de, debido de cromosomas, las células reproductivas de ambos padres Pasan por la meiosis, singular proceso que les reduce a la mitad el número usual de cromosomas. De este modo, no se produce un exceso cromosómico en la descendencia. Ahora bien, este proceso tuvo que haberse dado en otras especies. Entonces, ¿de qué manera se las arregló cada primera madre para reproducirse con un primer padre plenamente desarrollado? ¿Cómo consiguieron de golpe reducir a la mitad el número de cromosomas en sus células reproductoras respectivas, a fin de tener descendientes sanos? con las características de los dos? Además, si estos medios genéticos surgieron poco a poco, hubo un momento en que su formación fue parcial. En tales circunstancias, ¿cómo pudo haber sobrevivido cada macho y cada hembra? ¿Cuántas probabilidades hay de que la interdependencia reproductiva sea fruto del azar? Si el cálculo se limita a una sola especie, el resultado es inconmensurablemente bajo, pero si se aplica a todas, la cifra ya desafía toda lógica. ¿Logran explicar tal complejidad las hipótesis evolucionistas? Por supuesto que no. ¿Cómo es posible que una serie de accidentes, sucesos aleatorios, sin finalidad alguna, hayan dado origen a sistemas interrelacionados de forma tan compleja? Por ejemplo, los seres que dependen unos de otros como complemento, como como para su alimentación, por ejemplo. Los seres vivos presentan un sinnúmero de características que indican previsión y planificación, lo que a su vez implica implica la existencia de un planificador inteligente bueno, eso era lo que quería um, un paseo por un poco la ciencia para para cuestionar un poco la existencia de Dios eh, en el sentido de poner todos los cuestionamientos que se han hecho ahora vamos a hablar algunas cosas que nos dice Dios la profecía, ¿qué es la profecía? ¿por qué Dios profetiza? o a través de sus profetas a través de sus ángeles, a través de extraterrestres, a través de seres iluminados, en fin. Pero de alguna manera Dios se quiere comunicar con el hombre, tal como lo describimos en programas anteriores de una escala. Efectivamente esa escala es para tratar de comunicarse con el hombre. La profecía es una advertencia. ¿Y por qué el hombre, el Dios advierte al hombre? Por amor. ¿Por qué una madre advierte a su hijo? Porque una madre que ama a su hijo, ¿cierto? Que nadie duda de su amor, le dice a su hijo que no se suba a la pandereta caminando un hijo de 10 años porque se va a caer. ¿Qué está haciendo esa madre? Está profetizando. Está advirtiendo, ¿por qué? Por amor. Si el niño hace eso que es de subirse, lo más probable es que se caiga. Si el niño no se sube, no se va a caer, pues es obvio. Entonces las profecías tienen ese mismo objeto. Estas son aguas profundas que nadie comprenderá en su totalidad hasta que el Señor las cumpla. Pero es un área que nos reta a continuar estudiando. Recuerde que las Escrituras nos animan a ser sobrios y atentos, discerniendo con cuidado en los tiempos que vivimos. Examinarlo todo y retener lo bueno, asteneos de toda especie de mal dice eh, en la biblia respecto de las profecías ahora hay muchas profecías las profecías bíblicas dado por prof, a, a profetas eh, hechas por el mismísimo jesús eh, las profecías dadas en el apocalipsis que son dadas por jesús a, a san Juan en fin hay muchas profecías profecías de las dadas por las apariciones de la virgen Las apariciones de la Virgen tan bilependiadas a nivel mundial, los últimos 200 años que se han aparecido en todas partes del mundo. Algunas son reconocidas, otras no. Pero toda la profecía, las apariciones, perdón, de la Virgen siempre van acompañados de prodigios. ¿Para qué? Para que la gente vea que hay una intervención de algo superior, algo que es que no milagros que no tienen explicación. sin ir más lejos Aquí en Peñablanca, esta profecía esta aparición que tuvimos acá que ha sido tan bilipendeada habló la usted sabía que la la descalificaron completamente justo el momento en que dijo los sacerdotes ministros de mi hijo se han convertido en cloacas de impureza. ¿Qué puede decir usted querido auditor ante esa profecía? Y los mismos sacerdotes quienes habían sido maldecidos por la Virgen, por su comportamiento ¿Ves? para que vean que las religiones no tienen nada que ver con Dios eh, fueron los que la descalificaron y el gobierno que estaba en la misma vereda inventaron hasta una película hicieron un montón de cosas para descalificarla pero ahora usted sabe que esas profecías se cumplieron así son hemos visto lo que pasó con los sacerdotes, ni hablar no hay ningún sacerdote que se salve en este momento bueno estábamos hablando entonces del tema de las profecías sí dale nomás a las preguntas después seguimos con las profecías primero nuestros auditores después... Lorena Leiton en sintonía Don Claudio interesante su tema conversación se si nota que un tipo oculto e instruido me dice espérame me dice ¿cuál es eso las profecías para el 2020? ¿es verdad que tendremos ...la presencia de un embaucador de la humanidad denominado el anticristo... ...es verdad aquello... ...y si usted lo que está planteando quiere decir que las religiones no deberían existir... ...por ningún motivo... ...porque engañan a la gente... ...y le ocultan la verdadera naturaleza divina de las personas... ...por favor acláreme ese punto... ...justamente, es exactamente eso lo que le dije... ...siempre he dicho en este programa, más de alguna vez... ...que la religión no son otra cara que la ambición de poder del hombre el hombre siempre que ha querido controlar, las religiones son igual que los partidos políticos, para tener poder, y como si yo pertenezco a una religión y manejo una religión, como como controlo a la gente manteniéndola ignorante, por eso eliminaron la espiritualidad o sea, el conocimiento verdadero, el acceso a la Biblia y ellos se quisieron constituir en la única ventana de ser Dios y el dogma el dogma reemplazó el, conocimiento. el dogma reemplazó la espiritualidad. Por eso que los jóvenes hoy día no se sienten llamados a ir a un, a un templo a escuchar cosas sin sentido. Los jóvenes son mucho más profundos hoy día. Tienen una mente abierta, una mente que exige eh, cosas digeribles, sólidas, no cualquier tontera. Las cosas ya no se hacen porque sí. Las cosas no se hacen por tradición o porque el padre, la madre, el abuelo lo hacía, no. Hoy día la gente necesita respuestas entonces eh, las religiones definitivamente no tienen nada que ver con dios en este momento el comportamiento de las religiones es la con, lo contrario a dios o sea si usted quiere acercarse a dios tiene que alejarse de las religiones lo digo con responsabilidad y con argumento y, y em plazo cualquiera a que me diga lo, a que me, me pueda discutir lo contrario entonces eh, Eso era la pregunta del, de la auditora, ¿no? El anticristo. Ah, y el anticristo, nada menos. El anticristo, bueno, el anticristo es todo el comportamiento del poder hoy día. Podríamos decir que es el anticristo. Porque todo es contrario a Cristo, incluso lo que son las religiones. Fíjese que ya lo había dicho el Papa Paulo VI, el año 65. El humo de Satanás entró a nuestra iglesia lo dijo ese tiempo, ese tiempo el Papa imagínense el, el comportamiento del, de la iglesia de todas las religiones es anticrístico el comportamiento de los gobiernos es anticrístico cuando aplastan el poder apla, aplastan al pueblo perdón entonces no hacen nada cercano a Dios pero además de eso existe la Y está profetizado, como usted bien dice, el, la aparición del anticristo que existe, que está encarnado en una persona que va a tener poderes sobrenaturales que vienen del mal, que viene para engañar a la humanidad. Como parte del proceso de selección. Cuando usted quiere, en un, en un curso de colegio, usted quiere seleccionar a los mejores personas para que pasen solamente los que tienen de 6,5 para arriba, por ejemplo, le pone una prueba, un examen, una selección difícil. ¿Cuál es la selección que nos pone Dios hoy día? Es justamente el anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo que se va a presentar se va a proclamar a sí mismo como Dios va a hablar de Dios va a hablar de Cristo, pero no puede hablar de Jesucristo eso eso es tema para un programa, pero algún día se lo, lo vamos a conversar pero el anticristo se va a se va a presentar y esa es la evidencia cuando el anticristo empiece a perder poder se va a manifestar va a hacer milagros, va a pacificar una guerra que va a estar en el curso en ese momento. Y muchos van a creer que él es Cristo. Pero este anticristo viene de la tierra. Si usted lee la Biblia, verá que el verdadero Cristo viene del cielo. Vendrá sobre las nubes del cielo con gran potencia y gloria en el primer capítulo de los hechos de los apóstoles, dice que vendrá de la misma forma como se fue. Lo dicen los ángeles que estaban ahí, viendo como los apóstoles lloraban cuando se iba Jesucristo arriba. Y dijo, no lloréis porque viene Jesucristo, volverá de la misma forma que lo han ido. Entonces, ahí tenemos una, una muestra. Una muestra de cómo no vamos a ser engañados. Y hay otra muestra más contundente todavía. El verdadero Cristo, cuando llegue el verdadero Cristo, que va a venir del cielo, todos los, los van a recetar todos los muertos del mundo que han muerto en los últimos tres días. Todos, sin excepción. Y todos los enfermos del mundo van a ser sanados, sin excepción. Esa es una prueba indesmentible, a toda prueba, porque hoy día existe la tecnología. Usted ve algo en el cielo puede pensar que es un holograma, ¿cierto? ¿Cierto? entonces puede venir bajando Jesucristo y decir, bueno, oh, esta cuestión es una cuestión que está produciendo Hollywood o, o, o algún satélite, alguna cosa porque cuestionamos todo pero eso no lo va a poder cuestionar nadie entonces esa es la prueba más contundente para que no seamos engañados entonces el, el anticristo el inúco que habla la Biblia le llama el anticristo el inúco dice la Biblia que se presentará, antes que venga Cristo, vendrá el Inicuo, aquel que será destruido con el resplandor de la venida del verdadero Jesucristo. Eso está en la segunda epístola de las Telos Salonicenses, en el capítulo 2, versículos creo que del 2 al 8 ahí habla del anticristo muy claramente y también habla del anticristo del apocalipsis capítulo 13 y 14 bueno seguimos entonces estábamos hablando del tema de las profecías que es una, una evidencia de que Dios nos ama mucho y una de las profecías aparte de las bíblicas que la vamos a las podemos ver en algún, algún programa especial y ...también las profecías que han dado las en las distintas apariciones marianas... ...que les mencioné una, por mencionar alguna... ...están, y me quiero referir a estas... ...porque nos queda poco tiempo, a las profecías mayas. ¿Por qué, ¿Por qué los mayas, que siendo indios, que eran tan guerreros... Y todo eso, ...pueden haber recibido profecías? ¿Quién les dio las profecías? Eran los seres extraterrestres... ...que se acercaron y les dieron la tecnología a estos seres. Y los mayas hablaban de un calendario de 5125 años. Y la Tierra se ve afectada por los cambios en el sol mediante el desplazamiento de su eje de rotación. El mismo que predijeron así como dicho, movim con dicho movimiento, con dichos movimientos vendrían grandes cataclismos y catástrofes naturales con los cuales vendrá el cambio. Esto, ¿por qué lo saco a colación? Porque es lo que hemos ido hablando. Para los mayas procesos universales como la respiración de la galaxia son cíclicos, nunca cambian. Entonces, nuestro mundo de odio y materialismo tendría un cambio a partir del sábado 22 de diciembre del 2012. Pero no no es que ese día ese día se hablaba de que iba a ser el fin del mundo, eso es un error, esa es manipulación de la profecía. Se habló de un periodo de transición de aproximadamente 10 años o poco más fecha en que mucha gente malinterpretó como el fin del mundo pero que los mayos aseguraron que era el comienzo de un cambio o sea el cambio empezó en esa fecha por ciclo, y va a terminar de culminar en aproximadamente 10 años o más después de esa fecha ¿y qué decían las profecías más relevantes? que se las quiero comentar rápidamente que están muy, les va a gustar mucho lo que les voy a decir porque es, es algo de lo que habíamos conversado. La segunda profecía de los mayas indica que la energía recibida desde el centro de la galaxia aumentará y acelerará la vibración en todo el universo para conducirlo a una mayor perfección. Esto producirá cambios físicos en el Sol y en la Tierra. Así como cambios psicológicos en el hombre, alterando su comportamiento, su forma de pensar y sentir, las relaciones y las formas de comunicación, los sistemas económicos y sociales, y todo debe llevar a un cambio en bien del orden y la justicia en el futuro, pero a costa de cosas negativas como el resultado de nuestros actos. Entonces, Esto era algo que lo habíamos comentado eh, al pasar en, en, en el programa. El hombre entrará, dice la profecía también, que el hombre va a entrar al salón de los espejos para examinarlo todo, todo lo que hizo en la vida. Será clasificado por las cualidades que ha desarrollado en la vida, su manera de actuar día tras día, su comportamiento con los demás y su respeto por el planeta. Todo estará ubicado de acuerdo con los que a los que están. Entonces, ese Salón de los Espejos es un reconocimiento a sí mismo. Vamos a vivir un proceso que ha sido profetizado por la Virgen y por grandes videntes, profetas de otra hora de hace pocos años, un par de siglos atrás, que se llama el Gran Aviso, que va a ser una especie de, esto, un Salón de los Espejos, una instancia para mirarnos a nosotros mismos, pero no cómo me veo yo hoy día porque me voy a mirar con otros ojos con los ojos de mi conciencia superior Dios me va a dar ese gran beneficio de mirarme con los ojos de Dios en el fondo estando acá porque yo hoy día me veo más bueno de lo que realmente soy pero Dios no me ve que, no me ve que soy tan bueno entonces yo me voy a poder mirar con los ojos verdaderos, los ojos de Dios entonces ahí voy a ver realmente como soy y eso nos va a pasar a cada uno de nosotros, sin excepción a los malos, a los buenos a los, a todos salvo a los niños y a los animales los niños entrarán en un estado de somnolescencia y vivirán ese proceso que va a durar entre 10 y, y, y media hora, entre 10 minutos y media hora para todas las personas y los niños no vivirán ese proceso porque los niños son puros los niños no tienen esa esa uh, al no tener discernimiento al no tener libre albedrío al no tener mente individual eh, sino que eh, forman parte de un cuerpo macrocósmico que está de alguna manera tutelado más cercamente más cerca que nosotros adultos por dios entonces ellos no pasan por ese proceso pero los adultos vamos a pasar todos por ese proceso y es un proceso que tenemos que agradecerlo porque es una oportunidad que Dios nos da para enmendar el rumbo ya vamos a hablar más adelante eh, a medida que se vayan acercando estos estos estos fenómenos que están más cerca de lo que nosotros creemos eh, vamos a hablar de eso en profundidad ¿Ya? Patricio Ruiz ¿qué pasará con la gente que está en baja vibración que es materialista con la gente que no sabe amar, que no sabe respetar al prójimo, ¿cómo le afectarán estos cambios que vienen desde el centro de la galaxia? Bueno, el cambio que viene del centro de la galaxia es el juicio universal que se dice en la Biblia, digamos, ¿ya? Y de alguna manera... Eh, voy a recurrir a la Biblia para responderle. Quien, quien cree en el Hijo no verá la vida y la segunda muerte permanece sobre él dice el apóstol Juan en la Biblia la segunda muerte es la muerte del espíritu nosotros antes de que viniera Jesús a la tierra a salvarnos nosotros todos como humanidad usted me dirá qué culpa tengo yo, no nosotros no hemos vivido solamente esta vida hemos vivido muchas vidas, querido auditor usted lo crea o no y estábamos todos en directo a la segunda muerte dios vi, Jesús vino para evitar eso y de hecho lo evitó y nos dio un periodo de gracia de dos mil y tantos años para que tuviéramos la oportunidad de salvarnos por nuestras obras haciendo buenos actos en forma individual y Y ahora viene el juicio. Y vamos a ver si realmente lo logramos. Entonces, esas personas materialistas que usted me pregunta están no tienen ninguna posibilidad de salvarse. Le recuerde que también hay una sentencia que dice que no se puede amar a Dios y al dinero, porque terminarás odiando a uno y am amando a uno y al odiando al otro. Y es es así, digamos. Entonces, que no opta por la vida material y y, y, y desdeñando la humanidad o sea, no siendo preocupado por el prójimo que el prójimo no es solamente mi familia sino que muchos más que mi familia ellos no serán salvados o sea, nosotros tenemos que hacer méritos para alcanzar la salvación en forma individual no estamos salvados nos dieron un periodo de gracia, un plazo para para evitar nuestra condena eterna. Pero es la Biblia, hay muchos pasajes que habla de eso. Entonces, nunca nos dicen, las religiones nos dicen que nosotros, por ejemplo, la religión católica habla de que estamos salvados, como diciendo ya, nosotros estamos salvados ya, somos, hagamos lo que hagamos estamos salvados. Y creen que con una misa una persona fallecida ya está lista y se va al cielo no pues no es así ahí sé que están muy equivocado por eso que la, la la iglesia católica y todas las iglesias son iglesias del anticristo no de cristo yo las condeno su comportamiento digamos, no no él no lo las enseñanzas o el dogma sino que el comportamiento que han tenido las iglesias están muy lejos de cristo eso es definitivo Bueno, estamos en la hora, entonces no alcanzamos a hablar toda la profecía maya. Pero bueno, pero por lo menos hablamos esa. Y hay una profecía maya que es la sexta, creo, que habla, y con esto termino, que es algo también que hemos mencionado. La sexta profecía o predicción maya dice que en los próximos años aparecerá un cometa cuya trayectoria pondrá en peligro la existencia del hombre. El hombre maya veía los cometas como agentes de cambio para poner en movimiento el equilibrio existente para que ciertas estructuras en la medida permitan la evolución de la conciencia colectiva. Recordemos que en la Biblia también está eh, descrito la un, caída de un cometa en el Apocalipsis. Entonces, eh, nosotros también hemos hablado de ese tema, hemos también mencionado aquí en este programa muchas veces de que cada vez más frecuente el problema. ...pasajes de varios asteroides cercanos a la Tierra... ...cada vez son menos detectables y cada vez pasan más... ...todas las semanas pasan asteroides cercanos... toda la semana y más de uno... ...entonces no parece un disparate de la profecía, ¿no? Así que créame va a caer un asteroide pronto... ...bueno, queridos auditores... Eh, ...me despido con usted, feliz de haber estado con ustedes ...muchas gracias por escucharnos...